buenos días no, micro, pero, pero, ando, Ahí, que o sea, tienen que apa el otro Ahí va. Ahí, Ahí. buenos días estoy muy emocionada de estar aquí en esta situación y en este contexto y eso que no es mi primera vez de presentar el proyecto de la campaña ni siquiera es la séptima, está recordando que es la octava para mí, porque en el año, creo que en 1990, presentamos por mesa de entradas el proyecto de eh, legalización del aborto de la, de la Comisión por el Derecho al Aborto junto con Dora Kolevsky. Así que, estar aquí para la presentación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en esta circunstancia tan especial en donde es eh, hemos sido casi sorprendidas por el apoyo que tiene para su tratamiento en la agenda parlamentaria situación que no ha sido así desde hace eh, 12 años entonces saludamos la decisión de incluir este tema que convoca de esta manera eh, a todas las mujeres que quieren ver puesta su capacidad y su poder de procrear. El poder de las mujeres es el poder de ejercer su derecho y su sexualidad en función de sus propios objetivos y no impuestas a sus proyectos eh, por el poder eh, político y el poder religioso que también es un poder político y que se ejerce prácticamente incluso en el seno de esta convocatoria vemos que paradójicamente se hace la convocatoria en nombre de una necesidad democrática que es innegable pero también en nombre de una eh, yo estoy por la vida, yo estoy en contra del aborto. Entonces es, esta, es este nudo paradójico que tenemos que enfrentar y que tenemos que desanudar para que las posiciones ideológicas y religiosas personales no obstruyan la ampliación de la democracia que significa eh, extender la libertad de las mujeres y, la, y su autonomía a las decisiones que toman sobre su vida y sus proyectos somos las mujeres las que damos humanidad a un organismo biológico que todavía no es persona somos nosotras las que decimos este... somos nosotras las que decimos este atraso es un hijo para mí o decimos este atraso lo voy a interrumpir con el con el acceso a un aborto que tiene que ser legal y seguro para entrar dentro de los cánones democráticos que tienen que garantizar los derechos de las mujeres en un pie de igualdad no tanto no solo perdón con una igualdad con, con sus este, con sus congéneres masculinos sino también una igualdad entre mujeres están totalmente eh, eh, se dividida por la, la, el acceso a los recursos económicos que hace que las mujeres con recursos económicos y simbólicos puedan interrumpir sus abortos con seguridad y con tranquilidad aunque no sea con este eh, eh, legalidad a su voluntad eh, pensamos que la eh, el aborto legal, seguro y gratuito forma parte de uno de los parámetros de la democracia en cualquier sociedad. No en vano vemos como en las democracias más avanzadas, hace ya muchos años, que el aborto tiene de acceso eh, universal y este, es seguro y no hay mortalidad por aborto en los países donde el aborto es legal. Nuestro país, incluso ahora que tomamos, por ejemplo, la presidencia del G-20, tiene que mostrar una imagen acorde y pienso que esta es la oportunidad en que se puede mostrar que por lo menos en este aspecto alcanzamos estándares de democracia que nos hagan eh, figurar Eh, o modificar estas cifras que nos mantienen en el atraso social que son las cifras de mortalidad por gestación y las cifras de mortalidad por aborto eh, pienso que el Ministro de Salud ha entendido esta cuestión y ha entendido que su obligación es garantizar esta cuestión para todas las mujeres y me alegro de que así sea les deseo una excelente jornada y una excelente continuidad para que dentro de un mes como decía Marta Lanís este proyecto sea tratado y y, y y aprobado y se presente también en el Senado. Muchas gracias.